Bienvenidos a Libros.fm, un espacio literario que presenta y dirige Francisco Rodríguez Criado. Este es el episodio número 3, correspondiente al 23 de noviembre de 2016. Un buen día para hablar de libros y, por qué no, para hablar de revistas literarias, que es lo que pretendo hacer hoy. Cierto día recibí un email de Ignacio Rodríguez m a s en el que se me invitaba a enviar algunos de mis cuentos para su posible publicación en una revista en papel, Tales Literary, que pretendía ser un referente del cuento en castellano. Según me explicó Rodríguez m a s Que es el director de la revista, una persona a quien yo no conocía, y además tengo la sensación de que él tampoco a mí, más allá de la lectura en internet de algún relato suelto mío, Tales, que voy a citar abreviada porque yo creo que es el nombre en que se ha quedado, pretendía hacer un papel en el mundo del cuento en castellano similar al que había interpretado la revista The New Yorker en Estados Unidos en los años 40, en su caso, obviamente, con el cuento anglosajón. Vale, pues envié un cuento y después del acuse de recibo no volví a saber nada de Ignacio ni de la revista. No volví a saber nada de ellos en mucho tiempo. Yo pensé, mientras tanto, que, que ese proyecto literario, como otros tantos, se había quedado en el camino. Sin embargo,、eh, meses después, el propio Ignacio me envió otro email para comunicarme que un comité de lectura había elegido mi cuento. Como uno de los tres que saldrían publicados en el número uno. Aunque halagado,、eh, no pude evitar pensar en lo extraño que resultaba y resulta que alguien se e m b a l q u e en una revista de cuentos en papel cuando todo hace indicar que la, la publicación en este formato va en retroceso. Recordar que hace algunos meses el periódico El País anunció que iba a dejar de publicar su periódico en papel a favor de la, de la versión digital. Eh, es solo un ejemplo, pero es un ejemplo sintomático de cómo, va, de cómo va el asunto y cuál es la, la tendencia, ¿no? no solo en los medios de comunicación, sino también en, en el tema que aquí nos ocupa, que es la literatura. Vale, pues estaba hablando de la revista Tales, que he venido siguiendo, he leído los tres números que ha publicado y precisamente、eh, la aparición del número tres es la excusa para que yo hable en este podcast de la revista. En el número uno publicaron, como decía, tres cuentos inéditos: uno de Guillermo b u s ú t i l otro de Antonio Cózar y otro de este que, que os habla, Francisco Rodríguez Criado. Y había, entre otras ofertas literarias, una entrevista de Carmen Rodríguez Más a la escritora Carmen Ibarra, autora de la novela El Comensal. Y comenzaban. Al mismo tiempo que la revista, p、pues、una e s u sección que se llama Final de Trayecto, que es un, una sección de crónicas de viajes, que en ese primer número tenía la, contaba con la participación de Álvaro de Simón y un texto sobre la América Profunda que se llama Welcome to Bermond. En el número dos、eh, siguieron dándole cancha a los relatos inéditos, pues esa es la razón de ser de la revista, la publicación de cuentos de mediana extensión. De, de cuentos inéditos, digo. n o Y entonces traían uno de Sergio Álvarez Sánchez, otro de Tony Cifuentes y otro de Xavier Sires. Y en el, la sección final d e trayecto, el texto, el caparazón de los escarabajos,、eh, correspondía, llevaba la firma de Paz, el Monserrate, t l Revillo. En este número 3 tenemos más relatos inéditos, uno de Esteban Martín Pérez. Otro de Cristina Rentería Garita, otro de Fernando García Maroto, otro de José María Molina León y uno de Pedro Delgado Fernández, que forma parte de la sección final de trayecto. Y hay una entrevista de Álvaro Pombo a José Antonio Marina, un intelectual y ensayista al que todos vosotros conoceréis,、eh, que tiene libros que son muy, muy interesantes. A mí me gusta especialmente La inteligencia fracasada. Que yo creo que solamente ese, ese ensayo merecería un, un, un podcast. n o、eh, Y luego la sección a fondo,、eh, esta vez con la firma del de escritor y, y crítico literario, literario Ernesto Calabú, pues、eh, diserta, analiza la obra y la vida del enigmático escritor、eh, Jerón Salinger, famosísimo por、eh, libros como El Guardián y Entre el Centeno, y esa recuperación de cuentos、eh, de los que habla. Ernesto, titulado、eh, Nueve cuentos. La bondad de esta revista,、eh, más allá de su atrevimiento, es que los cuentos que publica son de calidad. Es muy difícil que a una persona le gusten todos los cuentos seleccionados por una revista, u n s le gustarán más, otros le gustarán menos, pero hay que reconocer que no nos meten truños, ¿no? por así decirlo. Es decir, que todos los cuentos que, que publica esta revista, Eh, mantienen un, un nivel、eh, más que aceptable y, y meritorio. ¿no? Eh, la revista costaba、eh, 3,5 euros. Veo que ahora pasa a costar 5 euros, que en realidad sigue siendo un, un precio económico. Y además no lo puedo constatar porque aquí solo tengo el, el último número, pero me da la sensación de que ha ganado en paginación, que tiene más páginas que antes. Ahora tiene 80 y creo recordar que antes eran algunas menos. ¿no? Además, la maquetación. Eh, yo creo que también ha, ha ganado, ¿no? Lo, lo que ocurre siempre con, con los proyectos, ¿no? Con este tipo de revistas, que poco a poco van encontrando su,、eh, su espacio y van mejorando, pues, no solo los contenidos,、eh, también la maquetación, la distribución, etc. é t El primer número,、eh, la página web, leí que salía con una tirada de 2.000 ejemplares, no sé exactamente ahora cómo estarán, pero yo supongo que serán bastantes más. Yo creo que es una revista que merece la pena apoyar. Es una revista que está centrada, como digo, en el cuento o relato, como ellos le llaman, en el relato corto, y que、eh, compagina las firmas muy conocidas con otras firmas menos conocidas, e incluso yo creo que con autores、eh, completamente desconocidos que están empezando a dar sus primeros pasos en el mundo de la literatura o al menos en el mundo de la publicación, con lo cual está muy bien que les publiquen, porque yo soy enemigo, entre otras cosas, de. De publicar a, a grandes firmas simplemente por lo que sea, sin、eh, diseccionar la calidad del texto en cuestión. Y aquí sí lo hacen, tienen un comité y me parece un, que es un punto a su favor, que más que publicar firmas se、eh, publican textos. ¿no? Eh, por lo demás,、eh, no sé,、pues、yo os invito a que, si no conocéis la revista,、eh, compréis si queréis este tercer número, y q t e digo que por 5 euros no se arruina a nadie. Es una revista que está muy bien. Y que defiende un poco la publicación del, de la literatura en papel, que como digo, está perdiendo fuelle, ¿no? Y, y yo me alegro, y eso que yo soy un gran defensor de la literatura en todos sus formatos, ¿no? O sea, yo llevo trabajando en, en blogs literarios desde hace mucho tiempo, leo muchos cuentos en online, pero me parece que eso no es motivo、eh, para que no podamos seguir、eh, leyéndolos en, en papel, ¿no? En fin. Eh, por estas y por otras cosas, yo creo que el Tales merece un, un reconocimiento y un apoyo por parte de los lectores de Narrativa Breve. No me enrollo más. Os invito a que sigáis escuchando los podcasts de libros.fm y también los podcasts de literatura.fm. Son, como yo les llamo, hermanos gemelos que comparten un, el cordón umbilical que es la literatura y la pasión por, por los textos literarios. Sobre todo、eh, textos literarios breves. n o、eh, Seguiremos trabajando con, con estos dos blogs. A los amantes del cuento os invito a que sigáis leyendo los, los cuentos que hay centenares de, que están alojados en narrativabreve.com. Y a aquellos que, de vosotros que escribáis, que tengáis pensado entregar un manuscrito a una editorial, a un concurso literario o donde queráis, bueno, pues si necesitáis mis servicios. Como corrector de estilo,、pues、podéis u e s p encontrarme en correcciónyestilo.com. No me queda más que agradeceros、eh, vuestra atención y a animaros a que sigáis escuchando estos podcasts. Muchas gracias por estar ahí.